Son las ocho de la tarde. La única, la única, FM. Bienvenidos a la música. Cuando llega la noche, la música, la música te acompaña. Durante la próxima hora, una selección de clásicos únicos. 80 Clásics. Prepárate a vivir una selección de clásicos únicos. 80 Clásics. Con Íñigo Sastre. Venimos dispuestos a salir de la rutina y a escuchar buenas canciones, algo que siempre puedes hacer aquí, pero que ahora sube de tono. Acabas de entrar en la sala dedicada a 80 Classics, y hoy arrancamos nada más y nada menos que con los Pet Shop Boys. It's a sin. Un arranque estelar para una década estelar. Durante una hora tenemos preparado para ti un programa que se hace llamar 80 c l á s i c s en el que rescatamos las canciones que han movido a una generación entera. í ñ i g o Sastre selecciona para ti los únicos clásicos de tu vida: 80 c l á s i c s Classics. you <laughs> That's his own hair.、Yeah. The little faggot got his own jet airplane. The checks for free. We got to install m i code. That ain't Working, that's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing, and your checks for free. Money for nothing, checks for free. Money for nothing, checks for free. Ooh, and money Money For nothing,、The、chicks free. Money for free. Hemos Llegado al año 1985 con Dire Straits y este Money for Nothing, y nos vamos a quedar aquí mismo en el 1985 para rescatar otro de los clásicos, en este caso de Phil Collins. ¿Quién nos acuerda de este susurio? Te vienen grandes y buenos recuerdos a la cabeza. Y si no, compruébalo ahora mismo. Estás en 80 Classics, rescatando una década entera, una generación musical. hecha toda una realidad. Hacemos toda la década de los 80, pero vamos más allá de ella. 80 Classics, la música con clase. Al origen de las buenas canciones. Durante una hora, una selección de clásicos únicos. Aquí, en La Única que es Única. 80 Clásics en La Única FM. 80 Clásics, Íñigo Sastre. Lo más grande en moda ya está abierto para ti en Talavera. Brian Aulet, el mayor stock de moda con venta al mayor y menor. Un Aulet abierto a todos con las mejores marcas en ropa de mujer y niños, desde 5 a 25 euros. Calzado, lo mejor de Maricler y Ágata Ruiz de la Prada en ropa íntima. Ropa infantil de marcas como Trapitos y el más prestigioso textil de Portugal, en tres plantas, en 700 metros cuadrados de oportunidades. Brian Aulet, en calle Paraderos 48, Polígono Marifé, Antiguos Mármoles Monar. Brian Aulet, compra a lo grande. A precios pequeños. Con el mal tiempo llega la lluvia en el parabrisas, los cristales empañados, rascar el hielo por las mañanas, los bancos de niebla y el suelo deslizante. Si coges el coche estos días, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y lleva las luces encendidas. Recuerda que extremar la precaución es la mejor forma de evitar un accidente. Es un mensaje de tráfico y protección civil. Con la colaboración de la Única FM. En tu boda quieres el mejor traje, el mejor coche, el banquete más suculento, que las damas de honor sean las más guapas y que los invitados sean los más elegantes. No te la juegues con un mal reportaje de boda. Elige un buen equipo de fotógrafos. Confía en Fotos Peña para que tu día sea el más feliz. En Avenida Pío 1251 y en el 925 803501.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 En la única FM, La ú n ochenta c l a s s i c s ochenta c l a s s i c s rebobinamos la música, ochenta c l a s s i c s Lo moderno es ser clásico. Conocemos toda la década de los 80, pero vamos más allá de ella. 80 Classics, la música con clase. 80 Classics. Lo moderno es ser clásico. Nos queda media hora por delante, cargada de éxitos en 80 Classics. Ahora Billy Idol para seguir con Money Money. 80 Classics. Lo moderno está en los clásicos. Seguimos adelante en el recorrido único de la buena música. Aquí en 80 Classics, Cool and the Gun con su Fresh. En esta recta final del programa, en la que tenemos todavía más clásicos para ti. Y en esa selección no podía faltar este gran éxito del año 1983, firmado por el señorito Michael Sembello. El Maniac es uno de los más bailados y uno de los más escuchados. c Lo s i c moderno es ser clásico. Ochenta Clásicos. Ochenta Clásicos. Rescatamos tus recuerdos. Ooh, Yeah, baby. Y yo también lo entiendo. Entiendo que se ponga la piel de gallina cuando escuchamos clásicos de esta misma categoría. Nos hemos ido al año 1982 para rescatar el éxito de Supertramp, que se hace llamar My Kind of Lady. Tenemos buena música aquí en 80 Classics, un programa único en el que tenemos música única. ¿Te suena de algo? Me refiero a lo que viene ahora. Es un nuevo salto hasta la década de los 90. Conocemos toda la década de los 80, pero vamos más allá de ella. 80 Classics, la música con clase. <música> in your ear, bud. Suena Porque la has oído y visto miles de veces de Rembrandt con i l l Be There for You, que te sonará seguramente mucho más si te digo que es la banda sonora de la serie de televisión Friends. Nos vamos, esto ha sido todo por esta semana. Nos puedes encontrar en Facebook, busca 80 Classics y yo estaré encantado de contestarte a todo lo que tú quieras sobre este programa. Te quedas con Wendy Houston. Shame c a k i n g l i s c l a s i c s en La Única FM.